Cintia Alcaraz, ¿cómo andas Cintia? Buen día. Buen día, acá estamos. Bueno, ¿con qué tema venís bajo el brazo? Bueno, hoy nos toca reflexionar acerca de, de las prácticas propias eh, de Radio Kermés y del periodismo en general de la comunicación, sobre todo a mí me gusta que nos situemos y que hablemos de, de lo que hacemos acá en La Pampa, ¿no? de, sí. de cómo trabajamos cuestiones sensibles. En este caso, El Disparador es una, una producción propia, una información que publicamos en Radio Germés el día sábado a la noche, en la que eh, una mujer pampeana, adulta, denunciaba el uso indebido de sus fotografías en una página pornográfica. Este artículo eh, generó en, en, en alguna parte del feminismo, repudio, eh, que no fue dicho de manera directa, pero que evidentemente eh, hacía mención a, a nuestro trabajo, y también bueno, ayer fue publicado en un, una crítica en el diario La Arena. Uh -huh. Así que me parecía interesante eh, reflexionar, darle vueltas a la cosa, des, des, desovillar esto, que es una, una práctica cotidiana para nosotras, ahí en Radio Kermés habemos periodistas feministas, comunicadoras, populares, que, que bueno, hacemos el trabajo intensamente y ya desde hace mucho tiempo con una perspectiva feminista, una perspectiva de género. Así que bueno, esta irrupción de las miradas feministas en la comunicación nos, nos hace carne, nos hace costumbre esto de discutirnos públicamente en, en las prácticas periodísticas, sobre todo en lo que tiene que ver con el abordaje y los tratamientos de los casos de, de violencia machista. A mí me parece que esto eh, eh, es saludable, que hay que, que hay que aprovecharlo, que es una oportunidad no para para el cotilleo entre medios, sino también para establecer cuáles son las pautas eh, para con el público, porque hacemos comunicación para nuestras audiencias. En este sentido, siempre producir eh, información genuina, material propio, eh, nos trae la posibilidad de, de errarle, por supuesto, eh, pero la formación y la experiencia también reducen bastante ese riesgo es mucho más simple, por supuesto, copiar y pegar el trabajo de otros, es mucho más simple manejarnos con las fuentes cercanas, con las fuentes familiares, en lugar de eh, ir verdaderamente a los, a los lugares a donde hay que ir a, a pedir la información. Pero bueno, a propósito de este artículo, entonces, que, al que hacía mención, eh, y en el que se denunció el uso indebido de una, de una mujer en un sitio pornográfico, a mí me parece que hay varios puntos a, a desarrollar. Uno es que... Eh, Bueno, resultó disruptivo, es un material en el que se dio a conocer eh, información que en principio podría resultar lesiva para la persona que fue víctima de esto, pero lo cierto es que, eh, amén de que se se estableció en ese artículo, al que hacía yo también mención, eh, publicado en la arena, que mm. tal vez fue eh, construida la información con mala leche o con ignorancia. Lo cierto es que eh, en el caso particular Radio Kermés evaluó las posibilidades concretas para abordar este caso, el tratamiento de esta noticia. Se tuvieron en cuenta las particularidades, como se tienen en cuenta en general las particularidades de cada caso. Se atendió a los protocolos que que, eh, digamos, a, se, se aplicaron los criterios para prevenir la revictimización, la vulneración de derechos, y eh, lo que no dejamos de lado fue eh, que estábamos contando una noticia, claro. que necesitábamos eh, construir una información en la que había que poner datos, en la que había que poner fuentes. Eh, y en ese sentido, de algo tal vez... Eh, de lo, que, de, de, de lo que se habló es de que esa noticia se hizo sin prestar atención a los protocolos de protección de las mujeres, de, la, de las mujeres que sufren violencia en particular, ¿no? atendiendo a que en, históricamente eh, las mujeres, además de las violencias propias en los distintos ámbitos, hemos sufrido violencia mediática. Eso no hay que desconocerlo y por sobre todo hay que resaltarlo. Pero bueno, no es lo mismo hacer periodismo que hacer un protocolo para el ejercicio periodístico. Eh, un protocolo, como cualquier protocolo, genera medidas poblacionales, es nuestro sustrato en el oficio. Eh, trabajamos habitualmente con protocolos, puntualmente con los protocolos de abordaje periodísticos que ha producido la red de periodistas con visión de género, la red PAR, la Defensoría del Público. Normalmente, si alguien va a Radio Kermés va a ver que arriba de las mesitas están esos protocolos y que no son adorno que le prestamos atención, que tenemos formación en, en estos temas, que nos hemos sumado también a las formaciones que ha propuesto, por ejemplo, en la Pampa, la Cooperativa Popular de Electricidad a través de la Defensoría del Público. Pero bueno, vuelvo a, a reiterar, eh, no es lo mismo un protocolo que el ejercicio concreto, porque en ningún libro manual, eh, ley va a contemplar todos los casos, todas las posibilidades. Y de hecho, personalmente considero que, eh, en ningún caso se puede eh, manejar un criterio absoluto y el, en particular el ejercicio periodístico feminista eh, no se puede llevar adelante como eh, si se tratara de eh, una religión eh, como si los protocolos fueran una biblia, como si eh, estuviéramos manejándonos en, en, en, en, en las certezas absolutas, me parece Más que vale. eso es un error porque es además error. Es, es algo que Este, está en construcción, claramente, tiene poca, poca historia. Y que además digo, eh, estamos, eh, por eso yo decía, eh, le podemos errar o podemos incluso ser ignorantes en algún tema. Y eh, bueno, es una posibilidad. Y si en, en cualquier caso hubiéramos provocado algún daño o dolor, la posibilidad de pedir disculpas, de, de hacer, eh, bueno, de, de reparar, eh, también eh, estaría estaría en nuestro horizonte posible. Pero bueno, volviendo a la publicación que generó este rechazo, eh, a mí me parecía importante contarle a nuestra audiencia que fue una publicación consensuada por un equipo de trabajo, que esta publicación fue solicitada además por la propia afectada que eh, estaba acompañada por una acompañante solidaria que además es una familiar directa y que es militante feminista, es decir, conoce los alcances de aquello que estábamos contando, eh, que antes de publicar fueron asesoradas para que hicieran la denuncia, que nosotros, nosotras mismas desde Radio Carmel las pusimos en contacto con la Secretaría de la Mujer, quien propició que en ese momento, a las 22 horas del día sábado, fuera atendida en la unidad funcional de género. Eh, frente al, al oficial de, de la policía, fueron, ellas mismas consultaron si, si la publicación de estos hechos generaba algún perjuicio en la investigación y después de todo ese camino nos autorizaron a publicar eh, la información, que además, como vos bien contabas ayer, la publicación antes de, de hacerse pública precisamente fue eh, leída por eh, la afectada y su acompañante solidaria. La publicación de Radio Quermés, que está titulada Una pampeana eh, denuncia que eh, usaron sus fotos en un sitio pornográfico, No, publica, eh, no contempla la identidad eh, de esta mujer, eh, no, eh, en esa publicación no se linkeó el sitio que alojaba las imágenes, no se publicaron las fotos que ya estaban subidas, digo, no eran fotos de, de ningún tenor eh, indignante o, o nada por el estilo, digo, eran fotos que estaban subidas en el perfil de, de esta mujer y que fueron usadas indebidamente en la página pornográfica. El artículo se publicó en la sección Violencia de Género porque eh, evaluamos que, eh, sin ser jueces, por supuesto, ni fiscales, evaluamos que esa conducta eh, desplegada por el usuario del sitio pornográfico no solamente viole el derecho a la imagen, que, que es un derecho personalísimo, protegido en el Código Civil y Comercial, en los artículos 52 y 53, invito a que la gente... Eh, lo busque y lo lea, sino que constituye el supuesto concreto de violencia simbólica que está previsto en la ley 26.485 de protección integral a las mujeres. Por lo tanto, eh, estábamos comprendiendo aquello que estábamos haciendo. ¿no? Eh, si sí publicamos la, el nombre del usuario, el nombre ficticio, ¿no? conocemos el nombre real, pero con, publicamos eso que le dicen nickname en las páginas, con el consentimiento de la afectada. Me parece que es importante destacar que desde un principio y hasta el final hemos eh, estado oyendo el consentimiento de la afectada, Bien. que reitero, es una mujer adulta. Uh -huh quien con eso, digo, con estos datos y con esta publicación, lo que pretendía era alertar a otras mujeres de estas prácticas, que, dicho sea de paso, es lo que sucedió. Una vez publicado, no solo ella, sino también en el equipo de trabajo de Radio Germán, empezamos a recibir... Eh, bueno, distintos mensajes de personas que habían entrado y se habían encontrado en esas claro. en esas páginas o sea que fue eh, eh, lo que se parece un cuestionamiento fue un, un claro acierto en ese sentido exactamente pero digo eh, te lo digo también... porque uno uno mismo lo, lo, lo puede pensar es decir eh, obviamente sin ser especialista ni tener el nivel de capacitación que tenés vos o que tienen otra parte uh -huh. del gran equipo de Radio Kermes uno trata de ir eh, entendiendo cosas y aprendiendo y está claro que no hay que ni identificar a la víctima ni revictimizarla uh -huh. ni exponerla. Ahora, en esta cuestión el ruido era eh, eh, te cuestionan como periodista, no a vos digo, en, uh -huh. el, el TF sí, no, es, es el... genérico, nos cuestionan como periodista porque identificamos al eh, por su seudónimo además claro. al victimario. Y, esto, y entonces uno se pregunta ¿está mal? ¿cómo? ¿y, y por qué? Y ¿qué hay que hacer? Bueno... A la luz de la práctica, y ya que estamos en, en protocolos en construcción, está bueno también tener en cuenta que en este caso fue eh, positivo. Porque, en este bo... caso, además, digo, no solo sucedió con, con este hecho, sino que, nos, que, reitero, con parte de nuestro equipo de trabajo se comunicaron personas que se encontraron Ahora Y personas que nos contaron que habían sufrido esto eh, el año pasado, el anterior, y que por, eh, bueno, por las profesiones que llevan adelante o porque no quisieron en ese caso verse expuestas, precisamente no, no salieron a denunciarlo en los medios de comunicación. Tomaron la decisión de no eh, hacerlo público. Yo, a mí me parece súper eh, importante eh, recalcar que Radio Kermés lo que hizo en este caso es asumir la responsabilidad Y tomar la decisión política, comunicacional, de informar conforme el pleno deseo y consentimiento de la titular del derecho vulnerado, que vuelvo a reiterar y lo voy a reiterar todas las veces que sea necesario. Es una mujer adulta, es capaz de asumir el impacto eventual de esto que sucedió y eso nos abre otra discusión también eh, como periodistas feministas. ¿Cuándo es válido el consentimiento de una mujer a la hora de hacer públicos los hechos que a ella misma la tuvieron como víctima? ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo analizamos nosotros este contexto, nosotras, nosotres, este contexto de la propia mujer en situación de violencia? ¿Cómo estuvo acompañada en ese momento? ¿Qué es lo que hicimos nosotros para luego después tomar esa decisión? ¿Y de qué modo además plasmamos ese consentimiento en el ejercicio concreto? Otro tema que me parece interesante eh, conversar es el uso indebido de las eh, imágenes subidas a las redes sociales, ¿no? que no se produce únicamente en las páginas pornográficas. Todos los medios de comunicación, seguramente también lo hemos hecho nosotros en Radio Kermes y nosotras en Radio Kermes, eh, toman sin permiso fotos de los perfiles virtuales, en los hechos de violencia de género y en otros también. La legislación es clara al respecto. La imagen es un derecho personalísimo. Y eh, solo puede disponer de ese derecho personalísimo el titular o la titular de, de, de, de, en ese caso, de la imagen, de la voz, del nombre, de la identidad. Y la disposición a través del consentimiento expreso. La ley dice en lo posible escrito, pero si no está escrito debe ser de manera indubitable que presto el consentimiento. Yo Acá te estoy hablando con criterios jurídicos. Claro, sí. sí. Después nosotros, o sea, y después está la vida. Hay más allá de, de lo jurídico, eso también me parece muy importante a recalcar. Digo, lo que dice la ley es que el hecho de que estén publicadas no las hace públicas y menos de uso público. Pero bueno... Claro, que... sí, ahí, y ahí comenzará un debate también, ¿no? Exactamente. Porque, porque hasta Hay... alguien puede suponer que esa autorización que en lo posible tiene que estar por escrito... Eh, ¿Es tácita cuando alguien eh, no solo publica su imagen, sino que la, la replica y la replica? Es decir, de alguna manera... Uh -huh. uno, bueno, pero en ese sentido, se la ley dice notácita, uh -huh. Entonces, está bien, está bien. no tácita, expresa. Entonces, no hay demasiado lugar a dudas, porque, eh, a ver, estamos hablando de un derecho personalísimo, que, del que solo puede disponer eso, el, el, la titular. Por eso digo, eh, también volvamos a poner en foco aquello que informamos, que lo informamos de una manera tan acotada porque pensábamos desarrollarlo eh, de, luego en, en otro texto, no tan informativo, pero claro, se nos vinieron encima varias cosas, eh, el día domingo sucedieron mu muchas... Cuestiones, entre otras, la muerte de Ramona, víctima de, de, del abandono sistemático del Estado, y por lo tanto focalizamos en otro punto. Pero bueno, bien siempre se puede, se puede retomar esto que estamos haciendo ahora. De lo que fuimos por ahí eh, señalados desde haber llevado adelante eh, violencia mediática, eh, invito a, a toda nuestra audiencia a que lea eh, la ley 26485 en el articulado donde se... Eh, donde se tipifica la violencia mediática, digo tipifica no de modo penal, porque la ley 26485 es una ley marco, no es una ley penal, ni una ley civil, es una ley marco que nos permite contextualizar cada una de las violencias y después sí aplicarlas al, al fuero que corresponda. Pero en este caso invito de verdad, de verdad a, a nuestra audiencia a que,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 podemos habernos equivocado. En principio, vamos a defender el trabajo que hicimos. Muy bien. Muy bien, Cintia, clarito, la verdad que no, no hay nada más que agregar. Gracias. Bueno, nos reencontramos en este espacio la semana que viene. Hasta luego. Cintia Alcaraz, clarito como el agua en esta explicación y en estos debates internos, estos apuntes sobre nuestro periodismo y la violencia de género. Información. Información actualidad. Muchas voces. Y muchas voces. Periodismo en Radio Carmes. 1061. La radio comunitaria.